Espíritu de toda vida, sea aquí mi testigo, por el bien de mi elevación y la elevación de toda la vida, me esforzaré en ser inofensivo para mí mismo y para los demás.